Son dos jueces locales y un subrogante de, de Catamarca y un cuarto juez de Buenos Aires. Y acá lo que, por lo menos el fenómeno ese que vos estás mencionando, se, se, se verificó. Sí. Los dos jueces locales votaron de una manera y el juez subrogante no, no votó absoluciones y votó penas eh, concordantes en general con el pedido de pena del Ministerio de Público Fiscal. Uh -huh. Básicamente en caso de perpetua para, para homicidios agravados.